estuvo temperamento hace unos 20 minutos por aquí por Alto Calibre Radio Show también, pues ya tú sabes este, dejando dejando de qué hablar de la canción que le dedicó a JQ y nada más y nada menos que desde el 787 llega ya tú sabes para dar su versión JQ, JQ buenas tardes Bueno, papi, oraco, que es la que hay un saludo a ver como Alto Calibre se reporta el Capitán de Invasión que es la que hay ya tú sabes El contender por aquí, por Alto Caliente Radio Show, JQ, JQ ya tú sabes, este, pues obviamente una vez más por aquí, por estar en Alto Caliente Radio Show, esta vez pues no estás estrenando una canción, simplemente pues vienes a, a dar tu punto en cuestión de la tiradera esta junto a Temperamento, te pregunto, como le pregunté a él, a base de qué y cómo comienza esta guerra junto a Temperamento. Todo esto empezó porque a mí me llamó este, la gente de, de Nueva York, de Cedros Square para yo salir en un tributo a Tempo. canción en internet, no sé cómo, que si Tempo, Featuring Temperamento y J cube y a mí no me explicaron de esa manera, y el problema es que ese hombre la ha tirado a gente que son bien allegadas a mí en el género, entonces obviamente vienen a donde me a reclamarme como que papi, le metiste en esa canción, pero entonces enfangándote, saliendo con ese hombre en un tema así. Ok, espérate yeah. un momentito JQ, espérate espera que te interrumpa, cuando tú dices, vienen a reclamarte, ¿quién te reclamó? Bueno, diferentes artistas que él ha tenido problemas con ellos y son bien socios míos y me dicen, papi, no tengo, yo no tengo que mencionar sus nombres porque no los tengo que envolver en esto y no yo no puedo, puedo mencionar los nombres como hace aquel, pero vienen a decirme, papi, que tú estés un tema con ese hombre, o sea, te están enfangando. Entonces, y Sincero viene a la isla y me pide un free de Michigan a cantar en el festival latino allá, cuando estaba saliendo para Michigan me llamó mi gente de Nueva York a decirme que me hizo un tema entero o sea cuando yo iré le contesté, o sea que ah. yo tengo que estar grabando ahí a cada cinco minutos ok, dame pararte ah. aquí un momentito verdad para que sepan lo que dijo Temperamento Temperamento dijo aquí en entrevista de que después que te hiciste este, ese cortecito con, con, con DJ Sincero eh, la gente de Flow Hot, Danet ellos empezaron por ahí con la, con la promoción a, le llamaron a él de que tú le estabas tirando a, a temperamento tú sabes, él escuchó, tú sabes que dice temperamento o tempe pero que es nada, porque él como dijo en la entrevista que él no te conoce a ti personalmente y entonces pues él se metió a tu maíz, pues, a una de tus páginas y ahí es que ve, entonces pues la tiraera donde supuestamente es para temperamento la, la, la canción, qué de verdad cierto ahí en esto bueno sí la gente después se regó porque como sabes como son los, algunos pirateros que escuchan el nombre y dice paf este frita es pa él ¡Fua! y así se fue y sí salió un... El Contender, ya tú sabes, aquí en Alto Calibre Radio Show, así que, bueno, volvemos otra vez aquí, este, JQ, tú sabes, uh -huh. eh, obviamente, no, porque no, me cogió de sorpresa, como le dije a Temperamento, me llegaron las canciones al email, y no sé, en verdad, quién, quién tiró primero, quién tiró segundo, tu primera canción fue la que salió, o la de él, este, cómo es la que, quién está esperando una respuesta de aquí? Lo que pasa es que yo saqué el freestyle ese para Jason Sincero, que sea, sale hasta Y sincero conmigo hablando y eso suele ser un freestyle para papá pa. y la palabra temperamento ya se picó y entonces los pirateros cogieron una versión que sacaron que Jason sincero no sale y la regaron así freestyle tiradera para temperamento entonces a base de ese freestyle el el me hizo una canción entera para mí y entonces en lo que yo llegaba de viaje estaba en todos los foros como que yo equipo contra temperamento comparando mi freestyle con su canción entera entonces él me hizo la canción entera que el si Salón de los Muertos sale ahí entonando y todo, es una basura y de verdad que no me motiva y todo el mundo me dice, papi, ya lo barriste. El hombre lo que hizo fue enfangarse, grabando la canción el mismo día y diciendo estupideces, que si me parezco a Alexi el de Alexi y Fido. O sea, ese fue un insulto y diciendo dos o tres tonterías. El tipo no sabe ni qué decir de mí porque él, yo estoy claro en todos lados. Él no, él no puede conseguir veneno de mí. Yo puedo hacerle cinco canciones si a mí me da la gana de veneno sobre él. Pero yo estoy claro en todos lados, aquí, afuera internacionalmente. Yo grabo aquí en Puerto Rico en todos lados. Y es una bomba Así es que papi Yo con el funeral de temperamento Ya lo barrí Yo no tengo que seguir hablando Las la, la tiraderas la mejor tiradera de la historia Es una Boom cago y se acabó Yo no tengo que hacerle más nada A él Se lo dije todo en esta canción Y él lo sabe Y la gente lo sabe Que se mete en las páginas Que Ya tú sabes, J.Q., es contento por aquí, por alto calibre Radio Show. Y bueno, ahora mencionaste el tema de tu disco, J.Q., para cuando sale, viene con una disquera, viene independiente, que es lo que hay, es un mixtape, es un disco real, este, ya tú sabes que se va a vender físicamente en las tiendas, cuéntame de eso. Papi, yo estoy ahora, ya he hecho dos y hice uno con y Sincero, y hice uno con de Quick de Chicago, ahora este es mi disco, disco de verdad, para. el disco este JQ, podemos por ahí escuchar algo que vayas a soltar ya tú sabes, que hay, ya hayas grabado o de tu mismo propio disco que vayas a soltar para la gente de la red del internet, tú sabes que ellos son los mandatarios, tú sabes, todo depende de, lo, de la gente que, que opina en la internet, si, si es que pasa porque para mí, verdad, yo que tengo bastantes años en esto, yo creo que ya los artistas ustedes no le hace falta pues la radio FM es importante, obviamente es importante pero las canciones que se postean en internet, de ahí es que pasan a la FM. Ya tú sabes, dependiendo de los downloads que la gente le da de la gente sonándole en los carros, en las discotecas y todo eso, de tu disco, ¿va a salir alguna canción que, que la gente pueda escuchar por ahí por internet o qué, qué es lo que hay? Bueno, para que estés teniendo cuidado, yo lancé, como yo pensaba alegría bomba es verdad y te echamos todas las bendiciones para tu disco nuevo ya tú sabes JQ, eh, productores además de de Villa que Seguía en esta producción tuya nueva Villa que Seguía tengo algo con Danny Fornari con Ulmi Serrape dios risa porque me dijiste que fuiste a Medellín. Pero no quiero saber con quién fuiste vaya allá. Mira, mira. la equipo mi gente. Atiende, este, contra JQ bueno, De verdad, de verdad, bro, que no tenemos más tiempo. Pero gracias por estar aquí una vez más aquí en Alto Calibre El radio show, este, bueno, número de contrataciones bien importante, ya tú sabes. Y tu página de Mindset, para toda esa gente que te quieren contratar y quieren, ya tú sabes, saber más de ti. Sí, sí, la página es muy oficial, Mira una como, vaya millón de visitas y me las ha quedado, porque como el herdín en ese mundo es más... A ver, tu canción hacia temperamento un funeral un funeral así que bueno aquí no es más nada que decir solamente preséntala tú por aquí por alto calibre radio show papi aquí en alto calibre radio show se reporta el capitán de invasión y aquí les dejo el funeral de temperamento la barría del 2009 usted opina